10 de la mañana, 28 minutos, mira el sol Hola, Hola Sol, buen día Ya está, se fue, listo Eso fue todo, el sol que vamos a tener en esta mañana en la ciudad de Mar del Plata Momento de hablar de economía, claro que sí Ya eh, tenemos en línea a nuestro columnista, el licenciado Francisco Barberis Bosch Con toda la actualidad económica Solán, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿sí? bien, muy bien, nosotros y nosotras eh, por aquí, ¿vos en Capital Federal? Yo en Capital, sí ¿No te lo cruzaste a Macri en colectivo ayer que estuvo andando en Bondi a la tarde? Eh, no, anduve en colectivo, <risas> pero no, no, no me lo crucé Ah, oh, qué lastia, hubiese estado bueno Bueno, ¿cómo va todo? ¿Todo tranquilo? Bien, sí, eh, estudiando, cursando bastante Bueno, nos alegra mucho, querido amigo ¿Qué tenemos preparado para el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar un poco de, de un par de cosas distintas, pero que están todas relacionadas entre sí, que tienen que ver con la deuda externa, uh -huh. que salieron un par de números actualizados, sí. con Mamita la inversión querido. extranjera, la, la tecnología, cuestiones que, que son bastante actuales, pero a mí me, estas discusiones incluso que, que está viendo de la lluvia de inversiones, el envidamiento, sí. etc., me hacía acortar a una cosa que, que se discutía en los años 60 acá, y en los 60 en adelante, que tenía que ver con un, un grupo de economistas que se llamó La Escuela la teoría de la Dependencia. Ajá. No sé si les suena. Sí, sí, sí, he leído bastante al respecto. Exacto. Eh, entonces, a mí me, me hace acordar mucho a eso, porque en realidad muchas de las discusiones que estamos teniendo ahora son ...tienen 50, 60 años, por lo menos. Uh -huh, uh -huh. Eh, y esta escuela, en realidad, esta teoría de dependencia... ...tuvo su, su auge en, lo, en estos años 60 y 70, sobre todo... ...después entró un poco en declive equilibrio... ...y después tuvo un resurgimiento, en realidad. Y, y muchas hay muchas teorías y, y cuestiones económicas... están nuevas, entre comillas... ...como todo lo que se dice ahora de las cadenas globales de valor... ...muchas estudios de la globalización, etcétera... ...y de las cuestiones incluso financieras... ...que en realidad tienen su origen en, en esta escuela de la dependencia. Por eso quería retomar un poco de esas cuestiones... ...porque son, en realidad es, es importante... ...ver de dónde vienen las discusiones... Y, ...y algunas que son siempre las mismas... ...y cómo se van saldando o no... ...o cómo se repiten... ...en efectiva cómo se van repitiendo siempre... ...un poco los mismos problemas... Uh -huh. eh, para contarles un poco eh, Esta teoría, esta, esta corriente de pensamiento Surge más que nada en la CEPAL la Comisión Económica para América Latina eh, Y surge un poco como una, una reacción, una crítica A muchas de las, las teorías del desarrollo Las teorías de la modernización que había en ese momento Que estaban en boga Como una crítica un poco por izquierda, digamos de, de todas esas teorías. Lo que decían básicamente era que para, para estos teóricos es que era muy difícil en realidad que un país subdesarrollado, que un país periférico se, se desarrollara efectivamente uh -huh. porque las relaciones económicas que mantenía con los países centrales, con los países desarrollados lo iban a mantener siempre en esa condición de subdesarrollo. Ajá. Uh -huh. Eh, distinto tipo de relaciones económicas sobre todo las relaciones comerciales y las relaciones financieras Digo, la deuda por ejemplo eh, por un lado y después también la, lo que ellos ya llamaban la dependencia tecnológica que es claro. no poder tener no poder desarrollar tecnología propia sino estar siempre dependiente justamente de la tecnología importada y de bienes de capital importados y de, incluso de patrones de consumo importados Todas esas cuestiones generaban como un, un círculo vicioso del cual era prácticamente imposible salir para estos teóricos eh, entonces una una de las cuestiones principales para ellos era esto último que te decía de, de la cuestión tecnológica, sobre todo en la época de la, de la industrialización por sustitución de importaciones eh, se empezó a ver rápidamente que Ellos decían, bueno, la, la industrialización, de, de hecho la industria que tenemos hoy en día, la, la que quedó, es viene de esa época, digamos, de, de la industrialización sustitutiva. Claro. Eh, la industria que, que teníamos y que tenemos todavía es muy dependiente de importaciones. Entonces ellos decían, bueno, la industrialización en definitiva no fue del todo un proceso autónomo, un proceso autárquico que nos dio independencia, sino que en realidad nos hizo tanto más dependientes porque la industria depende siempre para funcionar de importar maquinaria y de importar insumos. Uh -huh. eh, todos Entonces, como hemos que en me sentía que agravaba el problema de la salida de dólares, salen más dólares de los que de los que entran. Claro. Pero llama siempre lo que no siempre de, de la restricción externa. Claro. Sí, que si se quiere se pone siempre el ejemplo en la actualidad de la industria automotriz. Exacto, la industria automotriz es uno de los dos grandes de eh, entrenadores de divisas, digamos, el industrio automotriz es muy dependiente de, de importaciones, de autopartes, de insumos y de, de maquinaria también, obviamente. Eh, hoy, incluso mucho más que antes, porque después de los 70, después de la dictadura, se desarmó mucho de la estructura que había, entonces hoy es todavía más dependiente, está más menos integrada que antes. Eh, pero la industria automotriz es uno de los principales sectores que tiene lo que se llama déficit de divisas. Eh, es decir básicamente Eh, aunque exporta algunas cosas porque exporta mucho a Brasil, claro. la industria automotriz de Brasil y Argentina dentro de todo están bastante integradas, son bastante complementarias entonces nosotros exportamos cosas a ellos y ellos nos importan, nos exportan cosas a, a nosotros eh, pero más allá de eso la industria automotriz eh, necesita muchas más divisas de las que genera y eso es un problema cuando no te alcanzan las divisas básicamente eh... Entonces, ese es uno de los, de los grandes sectores. Bueno, el energético en los últimos años se volvió también deficitario. Eh, en los primeros años, creo que hasta 2007, 2008, era super habitario, es decir, exportadores netos de energía, uh -huh. considerando energía a todo, ¿no? Gas, petróleo, electricidad, etcétera Y hoy día somos importadores netos. Eh, y eso de ser importador neto lo que te genera es, de vuelta, que salgan más divisas de las que entran, y la economía perfuncional necesita las divisas porque sin esas divisas no importas la maquinaria y los insumos las materias primas uh -huh. etcétera que necesita tu industria para crecer uh -huh. eh, entonces entonces una de las cuestiones más importantes que hoyían ellos era esta cuestión que le decía de, de la dependencia tecnológica en ese momento uh -huh. otra en realidad ellos de, después de de los ochentas sobre todo, en muchos de, de los tríos de la dependencia dicen que el foco en realidad de la, de la dependencia cambió y es más una cuestión financiera, que tiene que ver con, con lo financiero, con la claro. moneda y puntualmente con la deuda externa. Claro. Porque la deuda externa justamente fue una forma de tapar ese agujero de, de divisas, además de que se hizo bueno, después de los setenta, ochentas. Se hizo se expandió mucho todo, todas las finanzas a nivel mundial y la deuda externa de los países como el, como el nuestro básicamente eh, se expandió mucho eso entonces ellos dicen bueno el, ahora de hecho a partir de las crisis de la deuda que hubo en los años 80 y, y que hubo varias crisis de la deuda y crisis de balanza de pagos en, en argentina y en muchos países de latinoamérica Ellos dicen, bueno, ahora en realidad la, la dependencia se manifiesta más que nada en, en estas crisis de ganas de pago o sea, a, a través del sector financiero y, de, y del endeudamiento externo. Claro. Uh -huh. era, muy, eh, era muy fuerte hoy en día, por suerte, digo, después de del de desendeudamiento que tuvimos, no es tan fuerte la endeudamiento externo, ahora le, le uh -huh. podemos ver algunos números. Pero en realidad hasta los 90 inclusive y hasta la crisis de 2001 y las reestructuraciones de deuda, el peso de la deuda externa en, en este problema de la balanza de pagos, de, de la salida de dólares, era muy grande porque todos los años había que sacar muchas divisas del país solamente para pagar intereses de la deuda, con lo cual no alcanzaban las divisas para importar todo lo que la economía necesitaba y eso eso fue bueno especialmente grave en los 80 años. ...y es una de las explicaciones de por qué se llama la década perdida, digamos... ...porque claro. la economía no tenía, no pudo crecer, digamos... el ajuste que se hizo fue tan grande que la economía dejó de crecer durante prácticamente una década... ...porque no, en buena parte, porque no podía generar las divisas necesarias sí. eh, para crecer... Uh -huh. ...con lo cual es un problema que tenemos desde los años 50, te diría, hasta ahora... ...más allá de que en alguna época se nota menos sobre todo cuando cuando mejoran lo que se llaman los términos del intercambio los, los precios de las cosas que exportamos cuando mejoran eso se nota menos pero tarde o temprano después vuelve a aparecer siempre la, la famosa restricción externa y, se, y la una de las de las vías que los gobiernos usan para es la deuda externa pero sí. que tiene todos estos problemas que eh, que venimos diciendo para tirar algunos datos bien actuales por ejemplo la deuda la deuda externa es, eh, según los últimos números que publicó la INDEC hace unos días, hace mil pocos días, es de 188 mil millones de dólares. Que ¿Sí? es eh, bastante, es más o menos un... Sí, es cerca de un 40% del, del PBI argentino, el PBI un poquito menos, pero, pero se acerca del 40. Claro. Nuestro PBI es más o menos de 520, 530 mil millones de dólares, el PBI de este año se estima, Y 188, digamos, casi 200, es un es la deuda externa actual. Y el otro número que, que sacó el INDEC, que es todavía más impactante, es el número de los dólares que están afuera del país, Ajá. los que están fugados, digamos. Que es todavía más grande, es de unos 230.000 millones de dólares. Claro. Que ese sí es, digamos, Argentina tiene el 44% de, de su PBI, digamos, afuera del país, en, en dólares que están afuera del país o afuera del sistema, puede estar en, en el colchón o en claro. casas de seguridad. Pero ese número que siempre tradicionalmente era más o menos igual al monto de, de la deuda externa, que era el, el de los dólares que están afuera del sistema, hoy en día es todavía más grande, bastante más grande que la deuda externa. Pero... Eh, 30 millones de dólares que están jugaados del sistema financiero digamos que están que obviamente no están en blanco por eso esto es una estimación eh, y que es más o menos el 120 de la deuda externa es decir acá sería para cubrirla y, y que sobren 50 millones de dólares para hacer un par de cosas uh -huh. lo cual bueno es un número interesante da, da un poco una idea de la, de la magnitud de ...del problema que tenemos en cuestiones financieras. No es, decía, no, no es tan grande por ahora el, la deuda externa... ...si se la mira en comparación con el PBI... Claro. ...es más o menos, este número es más o menos un 35%, después la deuda total es más grande... ...porque incluye deuda interna, deuda con el sector público, deuda denominada en pesos, etcétera Pero la deuda externa propiamente dicha, la deuda externa y obviamente denominada en dólares es más o menos un 35% del, del PBI nuestro, con lo cual es, por ahora está dentro de, de rangos manejables, digamos. El sí. tema es obviamente que como viene evolucionando la, la deuda, obviamente en los últimos años viene creciendo, digamos, la deuda bajó mucho desde, de, después de la crisis de 2001 hasta 2010, 2011 bajó, hasta 2011 inclusive fue bajando, Y un pico de en la, en la crisis llegó a estar en un 130% del PBI, digamos, claro. debíamos al mundo un, un 130% de lo que producíamos en todo el año, digamos, claro. por decirlo así. Uh -huh. de toda la riqueza que se generaba en, en un año en el país, debíamos eso y un 30% más. Claro. Claro, digo, eh, Fran, uno de los eh, argumentos que escuchamos eh, más eh, frecuentemente de parte del, del gobierno anterior del, del kirchnerismo era esto de, cuando hablaban del desendeudamiento, esto de eh, poner en términos de porcentaje respecto de lo que se debían dólares a um, organismos internacionales de crédito y destacar que buena parte de esa deuda que tenía el Estado argentino era consigo mismo, era el Estado en, con el Banco Central, con ANSES en su momento que util, utilizaba muchos fondos que eran deudas en peso que obviamente son mucho más manejables y renegociables que las deudas en dólares. Digo, esto era uno de los componentes del, del discurso del gobierno anterior en la última etapa, ¿no? Esto de eh, supuestamente haber bajado fuertemente el endeudamiento en dólares con, con organismos y bonistas extranjeros. Sí, eh, exactamente. Este, esto de que la deuda esté denominada en pesos es, en moneda nacional, en definitiva es, es mucho mejor porque te ahorra una buena cantidad de problemas, que es no necesitar divisas para pagar la deuda, la deuda externa, digamos. No. Para pagar la, la deuda, la deuda pública total. Entonces, te, te ahorra bastantes problemas el hecho de tener deuda denominada en pesos. Eh, digo, no, no es que no es deuda, digamos, claro. más allá de que el Estado le deba autocrinismo del Estado. Algunos decían, bueno, no importa, no, no es... Es como si no existiera ahí, más o menos. No, no es que no existe, pero es mucho mejor que tener deuda en dólares. Eh, es realmente te, te ahorra, sobre todo te alivia este problema que es el de no tener la suficiente divisa para que la economía funcione, para pagar la deuda, para importar las cosas que necesitas, etc. Eh, obviamente, bueno y muchos de los teóricos de la dependencia lo que decían era, era esto, la, la hegemonía de de los países hegemónicos Estados Unidos más actualmente de la Unión europea Japón que son los que pueden imprimir divisas digamos dólares euros etcétera eso ellos tienen no tienen este problema que tenemos nosotros justamente porque pueden endeudarse en su propia moneda todo lo que quieran prácticamente y no tienen problema mm -hmm. nosotros podemos endeudarnos en pesos pero con un límite con un límite digamos que es el límite que los compradores de esa deuda que n digamos el tamaño del mercado de deuda interna que no es no es infinito como el mercado mundial de deuda que es muy grande pero es un mercado deuda en dólares uh -huh. con lo cual eh, transformar deuda de dólares a pesos es una gran ventaja para cualquier país entre dólares a, a la moneda nacional porque te ahorra un poco este problema de, de la salida de divisas y de conseguir las divisas y te da un poco más de margen de maniobra es decir te hace un poco menos dependiente en este caso de la moneda extranjera, eh, lo cual sí es, es una gran ventaja. Eh, entonces, bueno, pues por el lado de la deuda externa, un poco eso. Eh, la deuda fue fue bajando hasta 2011, que llegó más o menos al 35%, un poquito más del 35% del PBI, y después empezó a subir. A, hasta hoy que tenemos un... De, eh, un 30 perdón un 35 era la, la deuda total y hoy más o menos la total total está en un 65 de los, un 65% del pibi de los cuales te decía recién es más o menos el 35 por de deuda externa internacional sobre, claro. sobre PBI. Claro. Eh, pero estamos digo estamos en niveles por ahora que son muy manejables el tema es bueno cómo siga creciendo uh -huh. a futuro más o menos este año también estos números que que andaba circulando este año más o menos el estado se endeudó en unos 20.000 millones de dólares, redondeando eh muchos los números y unos el estado nacional y unos 6.000 millones de dólares de él, varias de las provincias que estuvieron emitiendo claro. bonos de deuda, también bonos de deuda en general siempre en dólares. Eh Esos son un poco los números de este año, que es, digo, es un número importante porque nuestras reservas están en 30, o sea que una deuda de 20 eh, es un número importante, pero en términos porcentuales del PIB por ahora no es un, un cambio enorme, digamos. Hay que ver qué pasa el año que viene con eh, con con esta, con esta con las políticas, si, sea, si se abre o no, que es lo que muchos temen, la canilla del endeudamiento externo, o si se va a mantener... Eh, más o menos el mismo porcentaje eh, esa es una una de las grandes variables que, que se puede mirar y que hay que mirar eh, es un poco siempre, eso es la idea externa y un comentario también con con eso, salió también la noticia hace poquito de la vuelta al FMI Exacto. la vuelta del FMI a revisar las cuentas del país eso obviamente en, eh, en esa época, sobre todo en, en los años 60, 70, mm -hmm. muchos los técnicos de la dependencia lo que criticaban era al FMI y al Banco Mundial, etc., como organismos donde Estados Unidos tiene digamos, tiene poder de veto, tiene poder de decisión, más o sea, allá de, del porcentaje de, de participación que tienen los organismos. En definitiva, es el principal decisor de los organismos y que los usaban, obviamente, para imponer sus distintas políticas. Eh, ...incluso políticas que van más allá de lo financiero como políticas de apertura comercial... Exacto. ...que tenían que ver con, con sus objetivos seguramente, pero no, no necesariamente con los nuestros. Eh, en este contexto, digo, lo de las cuentas del FMI... ...a mí no me parece grave en el sentido que lo hace con todos los países del mundo, menos cuatro o cinco... Eh, lo que sí sería grave es que se le haga caso a las recomendaciones del FMI, eso ya es otra cosa distinta. Digamos, no, no hay nada formal que ate al gobierno a hacerle caso al FMI y en principio tampoco debería haber nada, nada informal, digamos, que lo atara a hacerle caso a, la, a las recomendaciones del FMI en el sentido de que hoy el FMI no es un prestamista nuestro y es... Y no creo, espero, pero no creo que se vuelva un prestamista nuestro, un prestamista importante, porque, en, digamos, en otra época, el, los organismos como el FMI prestaban mucho a los países, pero hoy en día la deuda de los países se maneja más por bonos. Claro. Los países emiten bonos de deuda. Claro. Entonces, entonces eso, digo, no debería ser un problema. Obviamente, después está en la voluntad del gobierno, ¿no?, que es si le van a hacer caso o no le van a hacer caso, eh, el FMI siempre opina cosas, pero no deberían, digo, por lo menos no, no tienen una dependencia, no deberían estar a, atados eh, a hacerle caso a las recomendaciones que haga, que siempre siempre va haciendo recomendaciones. Pero bueno, no en, ese, en, en este contexto más actual no debería ser el caso, esperemos. Eh, más allá de que, bueno, si, igualmente se está haciendo una política de ajuste, ¿no?, pero... Eh, pero eso es otra cosa, eso era por, por lo que pensaban el propio equipo económico del gobierno más allá de lo, de lo que diga el FMI. Uh -huh. Después vos qué crees, Fran? ¿Cuál, ¿Cuál crees que es la, la perspectiva de tal cual? Porque como así, del punto de vista formal, recordemos, Argentina canceló su deuda con el Fondo Monetario, que fue una política que se llevó adelante a nivel regional incluso, no con los gobiernos anteriores, estos llamados este eh, populistas de izquierda, populares, etcétera, etcétera, que una de sus prioridades era, ni bien asumir, cancelar sus deudas con el Fondo Monetario decirle, chau fondo, hasta acá llegamos, no queremos saber más nada con vos, eh, pero evidentemente las cosas han cambiado y el gobierno, desde el punto de vista ideológico y político, está más alineado, ...con los postulados del Fondo Monetario... ...que como vos decís... ...no hay ninguna... Este, ...obligación de hacerle caso... ...a las recomendaciones del Fondo... ...porque vos decís... ...no nos presta plata... ...no tenemos deuda... ...pero... este ...hay un, hay un alineamiento ideológico... ...que podría hacer que... ...se tomen algunas recomendaciones... ...sí... ...eh... ...a ver... ...sí... ...no hay de vuelta... ...no hay, no hay ningún lazo que nos obligue... a ninguna dependencia así... ...concreta, real... ...sí... Eh, una de las cosas que decían lo, los teóricos de la dependencia era que había otros un montón de otros mecanismos, más allá de, de esto de lauda externa, claro. de la inversión extranjera, la tecnología. Había otra serie de mecanismos, más por fuera del económico, que, que también hacían que los países fueran dependientes, que tenían que ver, por ejemplo, con cuestiones ideológicas, justamente, con cuestiones culturales, con cuestión de, de ir mucho más lejos qué es lo que se estudia y que eso que se enseña en las carreras de economía. Claro. Eh, o los mecanismos de que los economistas se formen afuera en, en las academias de los países centrales y después vuelvan con esas ideas que están, en definitiva, son teorías hechas en los países centrales, seguramente pensando en la realidad de ellos y con las necesidad de ellos, pero no desde los intereses de los países periféricos con lo cual de, decían que, bueno, una parte importante de los lazos de dependencia que, que mantenían a los países en situación de dependencia tiene que ver con, con esto, con cuestiones culturales, con cuestiones más ideológicas de, de, de las formas de pensar incluso, eh, y no solamente con cuestiones puramente económicas. Y ahí sí, bueno, la ideología y la, y la formación de, de todo el equipo económico del gobierno tiene más una matriz ortodoxo, matrismo liberal, que es la escuela de pensamiento que vienen imponiendo los países centrales desde, por lo menos, desde los años 50. Ahí, <coughs> sí, evidentemente lo que los ata es más una cuestión ideológica que no es no solo con el FMI, sino en general con la línea de pensamiento económico que impone el FMI, pero que es esta, esta cuestión más liberal, neoliberal, básicamente, y de ajuste económico, etcétera que es que el feminismo fue uno de los grandes impulsores, pero pero no el único. Y sí, digamos, por su por su formación y por, por lo que piensan y lo que dicen intelectualmente están mucho más atados a, a esa forma de pensar que que a otra. Yo aún así espero que digamos, por suerte también están mirando un poco Eh, la realidad argentina en el sentido que están mirando las elecciones con lo cual eh, aparentemente de acá en adelante es, va, harían y esto un poco aparentemente pero es lo que espero también espero no, no estar muy cegado por, por lo que yo quisiera pero aparentemente eh, por lo menos hay algunos indicios de que están intentando que van a empezar a aplicar políticas más keynesianas o sea no tanto de ajustes sino de volver a reactivar la economía, eh, sobre todo a partir de ahora a, a las elecciones, digamos, porque por lo menos están conscientes de que las elecciones las tienen que ganar, con lo cual uno tiende a pensar que lo peor del ajuste eh, ya va, habría pasado, y que en adelante, en los próximos meses, van a aplicar políticas más expansivas. Por lo menos es la idea de, del ministro de Hacienda, Tratgay, que Sturzenegger, el presidente del Banco Central, no comparte. Y ahí hay, hay un poco una tensión. Pero aparentemente, eh, varias de las políticas tienen que ver con eso. Bueno, el mismo pago de los jubilados que hicieron, tiene que ver con inyectar plata a la economía para recuperar el consumo, y, y muchas de, de las obras públicas que están anunciando, que están empezando, tienen que ver con una, una política más de este tipo. Digamos, a, a mi entender, se apuraron a hacer el ajuste, lo más rápido posible en los primeros meses, para después tener margen a que la economía recupere y llegar con una economía por lo menos en recuperación, en crecimiento, a las elecciones del la año y viene. Pero bueno, eso ya es un poco más especulación mía, uh -huh, ¿no? Claro. Hay, hay que ver después qué pasa realmente. Pero esa, esa es un poco mi, mi impresión, más allá de que en su matriz de pensamiento sí están bastante alineados, digamos, están, tienen una matriz de pensamiento más que nada liberales. Uh -huh. Fran Sí si no, no tenemos más Son las once O sea, <risa> prácticamente eh, uh, Queremos yeah. En primer lugar Obviamente si, si tenés algo más Y también Que nos cuentes Por dónde vas a andar A partir de la semana próxima Porque este no, no no solo que no vas a estar En Buenos Aires Sino que no vas a estar En la República Argentina Nos parece interesante Que nos cuentes Y le cuentes a, a la audiencia qué, qué, qué, banda, qué vas a andar haciendo Y por dónde eh, Bueno, sí Te tiro un dato más de color Que que después podemos mencionar en otra vez, que es eh, de las exportaciones argentinas, dos tercios de las exportaciones argentinas lo explican las 200 empresas más grandes del país. Claro. O sea, los en definitiva son, de vuelta, los que controlan la gran parte de la entrada de divisas al país. Uh -huh. Dos tercios de las exportaciones lo explican las 200 empresas más grandes, Y de esas 200, de esas exportaciones, de esas 200 empresas más grandes, las empresas extranjeras a su vez explican también dos tercios de esos dos tercios. Claro. O sea que, bueno, ese es otro, otro punto de, de la dependencia, Exacto. digamos, Exacto. Que, que miraban estos teóricos y que hoy en día sigue, sigue siendo igual y que en la historia nuestra y, y en general en, en dos lados, cada vez que hay una crisis económica, como la de 2001, se agrava esta situación, digo, se agrava esa concentración y esa extranjerización de la economía. Eh, así que, bueno, eso para comentar nomás, eh, o, otro de los lazos de dependencia que, que decían estos teóricos de la dependencia tiene que ver con esas con la inversión extranjera directa y el capital extranjero. Eh, pero bueno, eso lo, lo podemos ampliar en, en otra vez. En, de la, la semana que viene, el martes que viene, de hecho ya me voy, me voy a, a un seminario de economía en Austria, en Viena, un seminario de economía progresista, justamente, para jóvenes, o sea, en, en principio ¿no? en contra de estos lazos de dependencia que, que hablábamos recién. Un seminario de economía progresista para jóvenes organizado en Viena por un, un instituto que se llama Renner Institute y, y la UCI, eh, algo así como la Internacional Socialista y la Juventud Socialista Europea. Sí. Mm. Eh, que por suerte tiene euros, así que me, me financian para que vaya para allá, qué bien. al seminario. Traete algunos. Sí. ¿Cómo? Traete algunos, trae capitales, <ríe> sí. aunque sea un par Ojalá. en el bolsillo. Eh, o por lo menos algún chocolate o algo, tengo, tengo que averiguar bien que hay rico. en Austria. Es eh, interesante. Eh, así que sí, la verdad está muy interesante, es un seminario intensivo de tres días, eh, en Austria, sobre distintos temas de, de economía de privada, enfocada desde el punto de vista progresista, ¿no? Uh -huh. Así que um, cuestiones de, de empleo, de, de desempleo tecnológico, de estas cuestiones de los movimientos financieros de capital, de, de la globalización y los impactos que tiene la globalización y los movimientos, de por ejemplo, de la inversión extranjera directa, etcétera en los distintos países del mundo, en las distintas regiones del mundo. Todas cuestiones, digamos, para pensar la economía actual de, del mundo, digamos, de los distintos bloques de países, siempre desde de un punto de vista progresista, ¿no? Básicamente con un horizonte de ver cómo se hace para aumentar la igualdad, cómo se hace para o para disminuir las desigualdades, la concentración de la riqueza, el ingreso, etcétera etc., eh así que la verdad va a estar bastante interesante qué bueno Fran, felicitaciones esperemos que, que sea muy pero muy provechoso y bueno veremos si es que podemos establecer algún contacto ahí le vale, vamos a, a buscar eh, en la vuelta por realmente nada es una gran oportunidad para vos de ya nada un gran abrazo que te vaya muy pero muy bien buen viaje a Austria y eh, va, nos vamos a despedir escuchando música que tiene que ver con con este tema que, que hablamos de, de la dependencia eh, sí bueno muchas gracias Eh, y sí, sí, si podemos hacemos alguna conexión desde allá Y nos vamos con Latinoamérica De calle 13 Que me parece que viene justo exactamente para el tema de hoy Porque tiene que ver con esto que vos decís Con, con la dependencia con Un poco con lo que ha hecho el capitalismo en, en Latinoamérica uh -huh. Así que, nada, viene justo para, para seguir reflexionando un poco Fran, ab abrazo. abrazo enorme y buen viaje Muchas gracias Hasta luego.